Tres cuartos patá, patá, patá, patá, patá, patá, patá, patá, patá, patá. Ah. Tres cuartos patá that, Así que qué, qué, hagamos revolución Esta es música de pueblo, así que esta es nuestra canción No necesitamos fuego para quemar sus mentiras De tres cuartos de tequeto con violencia ataca Así que qué, qué, mi gente ponga atención Hoy día vamos a la calle, papá Nadie nos la va a quitar De tres cuantos desde que toco violencia de acá Para toda la gente que me ha dicho anda por este camino Pero en realidad todo lo que me han dicho son solo mentiras sin sentido ¿A dónde vaya a tener un trabajo donde ganéis más de un millón? Si en realidad solo nos miran como a uno del montón La única forma de ganar plata es ganarte un premio Como el loto el quino la revancha Pero ¿cuántos saben de gente pobre que se lo gana? Viven un buen pasar y pierden toda la plata Regresan nuevamente donde nacieron en sus humildes moradas al del poco tiempo ya no tienen sobrinos, hermanos y hermanas Así está la realidad, cuando vamos a cambiar Si ahora ya está cuico creyéndose marginal Si nacieron en cuna de oro, aprovechenla no más No sé dónde este mundo irá a terminar Imagínense que un pobre lucha para ganar Pero ahora hay weones con tanta plata y Lo que piensan es puro pelear Los problemas de la sociedad Sube la micro, el copete, el carrete ¿Y a quién le vaya a reclamar? Si este gobierno solo son títeres de una weá Estados Unidos su un nombre estamos divididos para el pobre adonde la bimba y imponer tu cambio Seguro que mis bolsillos se llenarán de cambio Todo lo que recibe el pobre son migajas de tu cambio Problemas reales de las personas, de curso barato, nadie te compra La hueá que inventaste, playas, nieves, piscinas de remate ¿Acaso no te lo hemos dicho? Devuélvete a tu ciudad de las Condes Donde puedas hacer tu cambio con recursos que no sean de los pobres Pobrecito, creíste el rap te compra ¿A dónde el rap no te compras? Hasta metiste a tu mujer en tu pollito de alfombra Jugando Gran Capital, viendo de cuáles propiedades Tú te, te podías abroviar Así que qué, qué, hagamos revolución Esto es música del pueblo así esta es nuestra canción No necesitamos fuego pa' quemar su mentira De tres cuantos detectos con violencia atracada Así que qué, mi gente ponga atención Hoy día vamos a la calle pa' Muestra tú con la ley sale pa'allá No me cambies la music ahí con loli pasear me saca un wini-wini quiero verte sonreír Y si te hago unas caricias al cielo vaya a subir De tres cuartos la tarima a dúo, a trío Y que vengan los que quieran si se siente menos frío En la calle o en la cancha me presento como macho Antipaco, antinazi, antijuico y antifacho Con mi compareto pone que la calle anda de lacho Y el loco DJ Bron que hace bailar a los guachos Tomamos una chela y se alcanzan los finachos Acercan la mina es porque tenemos cancho Piano, piano, piano Y así va lontano Y pasado a reggaeton no pasa nada paisano Legaliza marihuana, alchenme las mano Si se van cabroncanaos que son de mi barrio Así que que, que, hagamos revolución esta música del pueblo así nuestra canción No necesitamos fuego para quemar su mentira De tres, cuatro, desde que tú con violencia ataca Así que que, que, mi gente ponga atención Hoy día vamos a la calle pa' parar la represión no la va a quitar, de tres cuartos de tres quietos con violencia acá. Domingo en la mañana, viejo con su pacaña, pidiendo una moneda pa poder matar la caña. sin problema económico, el dueño, el supermercado, el Tomahui, que le importa si ya está todo comprado, yo soy pobre mi hermanito, lo que tengo te lo he dado, y si es que tuviera más no me iría pa otro lado, en mi barrio estoy plantado, he crecido y me he criado, juego estuvo rusiecito, ya quedó despailado, oye loco hijo papito no venga aquí con sus cositas, así que de mi barrio Y mira no neida y vida rapidito, tú quieres que al leyenda en mi suelo comparé, pico así que que eh, hagamos revolución, esta es música del pueblo, sí que esta es nuestra canción, no necesitamos fuego para quemar su mentira, de tres cuartos desde que tocó violencia acá, así que qué, que mi gente ponga atención, hoy día vamos a la calle para parar la represión, nuestra no ideología es vida, nadie nos la va a quitar,